Hola, esteu escoltant el programa Veus de la Terra, de Ràdio Pinsenia i aquesta setmana us oferim la repetició del programa oferit en l'etapa de Ràdio Corneta el 6 de febrer de l'any passat, i bé, doncs esperem que us agradi i fins aviat. Salut! Avui estem amb el Néstor López, nascut a Montevideo, Uruguai, que fa 5 anys que és aquí a Catalunya resideix al Pla de Bages, és tècnic de transport sanitari i amb ell parlarem de la qüestió uruguai però per començar us parlarem del producte del dia i avui ens ha portat mate, el Néstor què em podríem dir del mate? Bueno, bona nit el mate és algo molt tradicional a Uruguai eh, impossible trobar un uruguai que no que no ho porti, que no sota el braç. Si trobes a una persona que porta un termos i el... un catxarro i va xuclant a és segur que és uruguai. Bé, doncs ens has portat mate aquí, que anirem degustant eh, amb el Guillem i el Néstor i amb el Jordi, el nostre tècnic de so. I alguna cosa més a dir abans de... Vale, sí, una altra història és eh, una, una curiositat amb el mate, el mate té, hi ha, dos, hi ha dos, dos, dos tipus de persones que prenen el mate, no? Estan els que prenen dolç i els que el prenen sense sucre. Diguem. O fred també, o fred, eh. fred o calent, uh -huh. perquè bueno, el mate ha nascut a Paraguay, en Paraguay, i bueno, tot, tot el cono sur, eh, se consume en tot el cono sur, o sea, el sur de, sur de Brasil, Paraguay, eh, Argentina i Uruguay. I Chile, part de Chile també. I, uh -huh. eh, bueno, és una, una infusió que es fa amb una, una fulla d'un un arbusto que es diu yerba i uh -huh. que es fa, la, la, la fulla es fa molida i, bueno, se fa una infusió amb això i pots portar-lo i... i Segons el clima, a Paraguai és un clima subtropical, doncs lo, lo fan fred, amb gel inclòs, no? Mm. I és molt molt ric, molt apetitós, també, eh? Mm -hmm. mm. I vosaltres el feu calent que gasins ens escaldem la llengua, amb bueno, els primers. Bueno, Són costumbres, sí, sí, sí. Calent. Sí a més hi han ha com picabaralles, no? Va, tu el prens amb sucre, no? Jo el bueno, prenc amarg. I sempre... Sí, bueno, eh, a veure, eh, la gent del camp, la gent del camp eh, habitualment el pren eh, eh, amarg. No? Uh -huh. Però també, també segur, si és si per esmorzar, l'esmorzar ho fan servir eh, com si for, com un com llet, ho fan eh, dolç, també la gent de camp, eh? No, no per això vol dir que sí. que, sigui, que sigui raro, eh? No, el eh, que passa que és costumbre, són costumbre, és una ja que està acostumbrada al, al mate dolç i bueno, mate dolç i una altra marca és bueno, el mateix. Sí, tothom sap una mica com espren, no? Està el tema de la carbassa, espigar, ficare es l'erva dins, asir aigo calent i es, es se, se de chucla, sí, pipa, no? fins, a, fins al final, perquè no, no com ho fa la mica aquí, sempre és una miqueta. <ríe> és que cal dir que el Néstor és uruguayo, el Guille té arrels uruguaias, però n'hi ha uns quants que no... Eh? I ens costa això, el mate ens agrada, però ens n'han d'anar ensenyant. Bé, el mate per què el pren la gent, també? Perquè hi ha el tema aquest de que diuen que desperta, que posa una mica to... És... Que... Mm. Bueno, a veure, el mate és igual... Fa la mateixa funció que el que fa aquí. Mm. Eh, Nosaltres... Eh, bueno, és una costumbre... Ancestral, podem dir ancestral, perquè, bueno, ja ve d'abans de la colònia uh -huh. i, i, bueno, fa, fa la funció justament de, de, bueno, no hi ha una altra cosa per esmorzar fent mate. Clar. I com està, està a l'alcance de la mà, eh, això és un, és un arbust que, que abans eh, Clar, es, es trobava per, per tot arreu, eh, bueno, el mate era, era parte de, qualqui, de qualsevol casa. Clar. I l'efecte que té és... El... Sí, sí, enervanti enervanti, enervanti, enervanti, sí, igual, igualment que, que el cafè. I la sí. contraindicació és l'estómac, oi? També sembla que... Sí, bueno, fa... una, una miqueta de gastrític te pot produir, però bueno, és lo de menys. No, perquè... Eh, no, no, que... Eh, També té un avantatge que eh, dins del, del termus del eh, pots posar no sé, camamilla, mm -hmm. pots posar tilà, pots posar el que vulguis, i bueno, i se, se pot eh, poder barrejar-lo, barrejar-lo, barrejar mm -hmm. i dona un altre sabor, i a més a més, fa la protecció per a la gastritis. Ah. Sí. Ah. No sabia, no ho havia sentit mai. Sí. Eh, sí, sí. Pensava que això del mate vindria a ser l'ancestral infusió, no? Aquí, seria el mateix? O... Sí, és una infusió, sí, és una infusió. Mm -hmm. Mm -hmm. Bé, aquí estem amb una carbassa plena d'herba amb una pipeta que donem xuclant i un termo amb el que anem omplint el mate eh? yeah. que degustarem Ara, si us sembla bé, posarem una cançoneta i començarem a parlar del tema... De, Bé, la, la cançonera que posem la també, podríem, bueno, potser no soc jo la persona més aviat per parlar-ne, no? però ens abans hem parlat d'aquesta cançó de l'Orejano, mm. i hem de dir, aquesta cançó és com un himne, no? per, per bueno, un tipus sí, sí, esperit. Sí. En determinats eh, sectors sí, sí que ho és, sí lo és perquè eh, l'Orejano, l'Orejano eh, vol dir en Uruguai... Orejano en, en términos de campo, de, de lo diré en castellano, en términos de, de, de campo, de gente de, de, de, del gaucho, el orejano es el, el animal que nos lleva marca. Sí que no que, que no nadie, que nadie lo manda la, la vaca que no tiene la marca en la oreja que no nada. tiene la marca en la o el caballo que no lleva la marca en el anca uh -huh. entonces eh, justamente esta canción habla de que de, de una persona que bueno que le dicen el orejano porque no deja que, que nadie lo, lo, lo lleve uh -huh. cuando habla de cabresteo le pasa que está hablado en un sí. en un uh -huh. idioma que sí. habría que traducirlo ¿no? Es que para sí, aquí sí, sí. pero eh él habla de una persona que no, no, que no deja que lo que lo lleven a empujones a ningún lado sí, sí. ¿eh? Es, o sea que no, no es... que siempre que lo van a, lo van a empjararlo lo podrán a empujar sí. pero lo van a encontrar bien parados sí, sí. es el, el espíritu uno eh, casi libertario individualista La, el espíritu del de ga indomable exacte. el espíritu del gaucho sí, en sí, realidad sí, sí, uh -huh. es muy lindo entonces el orejano circuit ahí eh? Yo da, me un peso, y saben de sobra que soy un nuevo cantar y no me asusta ni prenomule puro, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás, a lo macho, aunque sa verdad de Samuel Trentillera. Donde nadie creí pa' que hubiera usado Porque el copetudo de riñón cubierto Pa'l que no usa leyes ningún comisario Lo trato lo mismo que el que solo tiene Chiripá de bolsa pa' taparse el rabo Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y a hacernos promesas que nunca cumplieron Porque cuando trajo a mi chico Mal rancho, Me olvidé que hay jueces Para hacer casamiento Y que nada vale La mujer más buena Si son hombres por ella no ha pagado un derecho, porque a mi guris los he criado infieles, aunque el cura grinde que irán a la... sancocho de tumba reseca, al pobre pion que ya no se porque te lo sé vos esto el bauquebracho porque todo es Julián puerto la mano. que me importa, soy chúcaro y libre no sigo a caudillos ni el deyes me atraco y voy por lo rumbo clariás de mi antojo y a nadie preciso pa ser Ve, eh, y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie preciso para serme vaquiano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es... Eh, quiere decir que voy por la, va por la vida haciendo lo que quiere, clareado de mi antojo, Y a nadie preciso pasarme vaqueano, vaqueano quiere decir eh, práctico, una persona que tiene que gana que gana experiencia. Exacto. Ser vaqueano quiere es decir eso. Experimentado. Experimentado. ¿no? Sí, experimentado, sí, experimentado quiere decir eso. Sí, sí. Es exactamente. Puro, puro espíritu gaucho. Sí, no, el gaucho, el gaucho, el gaucho era eso, era no lo mandaba nadie, el gaucho era un hombre que atro... o sea, mmm, tanto para bien como para mal. Sí. <ríe> Él era un, como se dice en mi país? Eh, un perro de pocas pulgas era. Donde lo tocava era com un cable pelado, te daba una patada. Sí, sí. Sí, ahí bueno, es la gente de campo, ¿no? Por aquí també. hay... Mm. Sí, sí, los sí. explicar una mica, Néstor, la Uruguai, quants habitants té i si és molta de camp, de ciutat, no? una mica per bueno, situar-nos? Sí, sí, Uruguai és un país molt petit, és un país de 3 milions i mig d'habitants, més o menys, Eh, tres milions i mig i quatre, perquè han nascut ara, ara mateix. Eh, bueno, té una, una població molt, molt envejecida, mm -hmm. perquè té el més baix eh, índice de natalitat de tota Amèrica. Tota, to, tota Amèrica té el més baix. Eh, també això és perquè també és un... al tenir moltes raíces d'immigrants. O sigui, sea, la descendència nostra és de, principalment de, de gallecs e, e, e, italians, mm -hmm. i italians. I això ha fet que molta, molta gent, en quant, en quant, per tenir raïs eh, i, i familiars eh, aquí en Europa, bon, agafen la maleta i, I marxen. I, I tot en, en aquest moment que la, la, la, la situació econòmica ha apretat una miqueta o ha apretat massa eh, ha tingut que sortir molta gent que està en edat productiva i de reproducció també Sí, diuen que la, la frase esa de l'último que se va i apaga la luz sí, sí. que estava escrita en, en el aeroporto no sé si en Buenos Aires No, no, no, no, no. no en Uruguai Això sí. es és real real. Sí, sí. ha un hi ha un, un expresident que és eh, Luis Valle Berres es diu Luis Valle Berre. no, perdó Perdó, Luis eh, Albert Herrera eh, Joves, Herrera i Joves. I, eh, I està mm, davant d'una avinguda molt important que, que hi ha a Uruguai, I està com creuant així no? va, caminar, com que va creuant va, va, i va com donant un pas així no? I amb una mà i de' cap endavant hi un, ha eh, un en una camp darrera. darrere l'hem penjat una maleta amb un cartell que posava jo. El último que se vaya, que apague la luz. Sí, pero... Sí, sí, sí. Es verídico. Sí, sí, es verídico, sí. Sí, otra cosa, del, del, con los temas que decías, estaba el tema este del gallego, ¿no? Sí. El gallego. El gallego. El gallego. Sí. Los gallegos ahí son... Eh, para el uruguayo... Mmm, habla hablo en uruguayo. El... <ríe> para el uruguayo... Eh... Venir a España es venir a, a Galicia, los gallegos, no existía otra cosa. Eh, llegas aquí, claro, al, al arribar aquí, trobas eh, una realidad muy diferente y bueno, te das cuenta también de que, que, bueno, que Cataluña es lo que es, y el resto de España es lo que es también, y el que lo, bueno, y si, si volsen entender eso, lo entiendes, si no, bueno, haz <ríe> el tonto y, y no, y, y pasas de largo, ¿no? Fijo. No es podia dir millor Vaya. Bé, i no sé, parlar una mica de la situació Sí, econòmicament, bueno, una de les coses que podríem xerrar sobre el tema d'Uruguai que s'ha parlat molt poc, és el, el corralito, com se viu en Uruguai ¿no? Com pues es va fer, és una forma un poc diferent, però també hi un efecte similar amb la, ¿no? la devaluació de la moneda Perdoneu, eh, què va el corralito? Uh, para el principio para el principio bueno a ver eh, uruguay en sí te la terra o de dec para par la situación geográfica que te por la por la mmm, bonanza geográfica que te te una, te una una orografía y que tendrá que ver se preguntarán ahora qué tiene que ver con lo que me acaba de preguntar pero uruguay no existiría no existiría si no fuese un puerto natural i una Baia natural com ho tenia donc la, a l'antiguedat o sigui, a l'època la, de la colònia era molt important perquè to, tots la, el transport era por barc donc el, el barc podia atracarhir a, a tiro de pedra doncs, eh, Urguaai guanya importància per a jo no? doncs, eh, la ganaderia, a Amèrica perquè no, no, no, no, no va existir eh, cavall, ni cavalls ni, ni, ni ganado eh, vacuno va ser introduït per els colonitzadors donc eh, guanya aquesta importància en aquell moment després al passar el temps passar eh, el temps i clar eh, la importància d'Uguaai es, es dona en américa para par ser una plaza financiera Sí, a una época lo llamaban la suiza de, la suiza de américa, américa suiza pero bueno no, no. Eh, más allá de que en suiza se vive mormi yo que en uruguay eh, era una era una suiza era una suiza para el, el, el, los inversores y los especuladores sí Sí. sí, sí, sí. o Siempre ha sido una plaza financiera. O sea, tú ahí no haces declaración de la renta. Tú vas, uh -huh. a um, portas un millón de, de euros y lo depositas. Y a, o no importa si eres un ladrón. Pasarás a ser el señor que depositó un millón de euros. Pero tampoco ese nombre tuyo serás un señor sin nombre. Bueno, la gente que mueve un millón de euros suelen ser ladrones. Claro, <risa> normalmente. Costan fe. Pero, no, sí, <risa> sí. no, pero normalmente normalmente eh, pasa eso, que, que, que tú depositas. Bueno, y el corralito todo todo de que de era para arribar a la pregunta, ¿no? El corralito es vive a Uruguay eh, de una forma mm, muy ampó, eh, ¿no? Desde Uruguay un po eh, la la oposición a aquel momento decía que podía pasar lo matecio en Uruguay. Pero es imposible, porque Uruguay siendo un, un, un territorio un territorio de, de que bueno a ver din de, de andalucía y un poco más ya, ya arribaría ¿no? y ya estaría uruguay ahí de ¿no? eh, representación de todos banks de Urugu del mundo del mundo todos del deusce bank de el Citibank y todas las multinacionales que, que, que bancarias que te imagines, todos los holdings eh, financieros que, que, que te imagines tú. Entonces, eh, el corralito pasó en Argentina, pero los dineros de Argentina se fueron a depositar a Uruguay. O sea que la plaza financiera de Uruguay estuvo fuerte, no hubo problema. Sí. Los, los especuladores siguieron viviendo exacto, Los que exacto. se murieron de hambre fueron los argentinos claro. los, los de a pie sí, yo, yo te voy a contar una anécdota que, pasó en, que le pasó a mi familia en Uruguay ¿eh? uh -huh. eh, Les dijeron Justo antes del corralito Les dijeron que la moneda, la moneda estaba bien Y que los créditos los tenían que pedir en dólares Entonces la gente El pueblo sí. ¿no? el pueblo que, que pidió hipote Que hipotecó la casa O que pidió créditos bancarios lo hizo en dólares sí. Porque habían asegurado que la moneda sería estable Al devaluarse A la mitad la moneda uruguaya Eh, tú, en vez de ver 20 millones al banco, debías 40. 40. No, ¿Por 60. Por 3. Por 3, 60. Entonces, o sea, te han robado 40 millones sí. ¿no? de, sí, sí. de pesos. ¿no? De un saque. De un saque, uh -huh. sí. Yo me acuerdo que a mí me, eh, mis primos me decían esto, ¿no? Uh -huh. O sea, nos han robado el triple de lo que habíamos pedido. Claro. ¿no? Pero igualmente... Eh... Ah, un momento, es que lo quiero explicar por si al sí, alguien sí. no por si alguien lo oye. O sea, el problema es que como la economía es en pesos... ¿no? Tú, el dinero que ingresas es en pesos, pero lo que tienes que pagar es en dólares. Sí. Entonces, en vez de pagar 20.000 pesos, tienes que pagar 60.000, ¿por qué no? Porque tu moneda se ha devaluado. Claro, claro, claro. Ahí es como se recibe la crisis. Sí, sí, sí. Claro. pero eh, igualmente eh, voy a decir que, que el, la deuda era de, de la de la, de la gente de, de Peu. Sí, sí. No no era, no era de, de porque la la, gente, la la especulación, la yen que especulaba en escalés estava sobreavisada. Havia sigut la que havia dit està tot bé. Sí, sí, fue un robo. Se fue un sí, robo sí, sí. Entre els que dijeron això es troba eh, Jorge Batlle Jorge valle que és d'origen català el apellido, no? Eh, sí, eh, malparits ni a tot arreu. Home, no, no, clar, ni tant que sí. Però eh, Jorge Batlle que es descendiente directo o sea de la dinastía de, de, de, de, de, de los de gobernantes de, de los principios de siggla de, de, del uruguay que bueno que fue uno de los que dio el, este aviso de que estaba todo bien españa había, aquí hay gente que dice españa va bien bueno allí hay <risa> dice uruguay va bien, sí, sí. Muy bien. bueno y eh... Eh, què us sembla si posem una cançoneta i per situar-nos en un dels temes que ens intent... que tractarem avui que és el MLN, els topamaros la situació prèvia que va propiciar que sorgís aquesta guerrilla com va funcionar no sé, ellos, no sé bueno, hay que aclarar sí. una cosa Ells no se decían guerrilleros mm -hmm. eh? se los catalogó como guerrilla urbana a ellos pero en realidad era era lo que lo que hacían eran acciones armadas para acumular fuerza política mm -hmm. que es muy diferente a una guerrilla urbana, que la guerrilla en bueno, la guerrilla en sí enfrenta eh, frontalmente o, o frontalmente o, o en forma de guerrilla a las fuerzas eh, las fuerzas eh, en aquel momento eran las fuerzas conjuntas que se le llamaban uruguay pero esto lo que hacían eran ellos lo definían así, acciones armadas para acumulación de fuerza política. Mm. En realidad ellos querían guiar, concienciar al pueblo en aquel momento hacia eh, a, a que se creara un movimiento, por eso lo de movimiento de liberación nacional y no un partido, sino un movimiento para que la gente estuviera continuamente en movimiento, para crear las bases para un para un, una liberación real, ¿No? Uh -huh. uruguay siempre se ha, se ha, se ha caracterizado por, por ser anti se decía que era in, ingobernable no eh, por ejemplo anti eh, por ejemplo eran anti eh, españoles vale anti españoles en aquel momento no pero también anti ingleses ¿no? eh, y anti norteamericanos jamás lo fueron Hasta ahora se poco que empezar <risa> claro, menos eh, mal. No no no, no. Eh, eh, es que ha habido un ha habido un problema siempre de de del anti, del anti, en Uruguay. Y bueno, en aquel momento lo que se quería hacer era poder canalizar una, una posible fuerza que había, que estaba ahí. Y pero que no era mm, solamente para aclarar que no era, ellos no se consideraban una guerrilla, sino que se consideraban una un movimiento, una, un movimiento que, que realizaba fuerzas eh, acciones armadas. Mm -hmm. Bé, doncs, us posarem una canzoneta de tiros, és? Sí. I després intent. Ah, just... I després intentarem localitzar Jorge Zabalza, el tamberó, perquè ens expliqui una mica la situació aquesta. D'acord.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 Si voy, que va a estinaje, no raje, no corras, no luchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malo con malos y van por la vida de golpeadores a veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia su deporte precioso al calabozo o al calabozo Fan de hacer daño dicen lo siento Es mi trabajo Cuidado con la cana que va a Esteu escoltant Ràdio Corneta, el programa Veus de la Terra, el 90.6 de l'FM, l'emissora Lliure i Bergadana, Autogestionària, i eh, aquest programa d'entrevistes i, i diàlegs amb diferents persones. Avui tenim el Néstor, que ens parlarà de la situació a Uruguai, i... I bé bé, el que bé el, La idea que teníem en aquest programa és parlar-vos una de, de la, del seu, la seva situació actual i també parlar una mica de la situació de, dels precedents històrics, Dim una miqueta. No? Eh, la història d'Uuguai és una història poc coneguda. Es coneix poc perquè dim el, el referent simbòlic que tenim al cap és l'Argentina. Mm -hmm. però l'Uruguai té, un, té una història i una realitat pròpia i interessant. Llavors hem començat parlant una mica del mate, com ens agrada fer. Mm -hmm. eh, també eh, haurem d'entrar una mica més en la qüestió econòmica poder mm -hmm. i ara volíem aprofitar l'entrevista que teníem i per això hem fet un salt mm -hmm. per parlar de, del tema de l'MLN. Bé, i ara, ara estem intentant entrar en contacte telefònic amb una persona que és Jorge Zabalza, conegut com el Tambero, és un tupamaro de 64 anys que va estar 11 anys de reent i, i 4 anys més, posteriorment, anys de reent, vol dir que han estat a la presó segrestats. Uh, bé, uh, tenim a la línia Jorge Zabalza. Hola. Hola. No, uh, se'ns ha tallat la línia. Ara intentarem tornar-lo a localitzar. Uh, Néstor, parla'ns tu, si acaso una mica, de qui és uh, el Jorge Zabalza. Tu el coneixes personalment. Bueno, el Jorge Zabalza, como primera cosa, és un, un hombre íntegro. Té... Té... Quatro cojons. Sí, sí, com, com pocs. Ha eh, aguantat eh, firma durant 11 anys de pressió en unas condiciones uh, muy malas, muy dolentas. Eh, digo en que cada año cada año de depresión de depresión de de, presión de, de, de Kedoma, o de, de, de los no rents que había eh, equivalía a tres años y pico de de de un un precio común uh -huh. para las por las condiciones que que, que okay, tenían, mira, ¿no? Okay. Eh, bueno aquest diu mai parlarà d'això eh? perquè sí. no, no li agrada parlar del jo sigui, sempre que se parla de, de, de, de, lo, de lo que ha passat no parlen parla una altra gent no, no ell, ell no, no diu res bueno. que no... per què va entrar per què va entrar a la pressió sí. per... va entrar a la pressó justament per, per integrar el moviment de liberació nacional però eh, par porque el, era el movimiento de liberación nacional era una, una cosa para la el, el orden institute era una modululenta sí. y bueno iba en contra de, de los intereses del nuestra de los intereses económicos principalmente de, de, del imperio el imperio dominaba ahí no van a ser y van a hacer muchísimas acciones eh, como por ejemplo el mmm, la toma de, de, de ciudades enteras eh, y lo que se llamaba hacer finanzas, se llamaba vamos a hacer finanzas, bueno o se hacía si financiar eh, se desvalijaba un banco y ese dinero se llegaba a repartir en, en ciudades, en, en lugares de gente muy pobre o se, uh -huh. si también se utilizaba en aquel momento, a ver, siempre tenemos que dar... ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años 66, 67, uh -huh. 68, 68 aproximadamente, uh -huh en el año 60 Bueno, ya, ya se dice que en el año 62 habían sido las primeras acciones. Y, y bueno, y él... Y, y la... Las, la pero, como, pero no como Tupamaros, no como el M MLN concretamente. Ya orgánica, o sea, con un nombre... Eh, como un nombre Tupamaros, ya fue la, hacia, hacia el año 66 aproximadamente. Mm -hmm. Que toman eh, toman acciones armadas donde, bueno en todas acciones armadas hay bajas de un lado o del otro, hubieron bajas del lado de la policía hubo una y... pero ellos tenían un tenían una, una forma de actuar eh, por ejemplo, eran de poner volantes dentro de los cuarteles porque tenían gente infiltrada dentro de los cuarteles o ponían, ponían una, una pequeña bomba con volantes donde decía, la lucha no es contra ti, soldado, eh, te queremos de nuestro lado y tal. Bueno, ya lo tenemos en línea, ¿no? Sí, creo que sí. Uh, hola, uh, hola. Jo Jorge Zabalza. Te oigo bien, ¿eh? Hola, Jorge Zabalza. ¿Nos oyes? Sí, ¿qué tal? Bien, estamos aquí con Néstor, con que estamos hablando de la situación en Uruguay. Esto es una radio aquí de Cataluña. Y una Radio Libre, que es como las comunitarias de aquí. Y estamos hablando hoy de Uruguay y de los del movimiento de Tupamaro. Uh, ¿Están hablando de la historia de nosotros de la actualidad? De un poco de todo. De la historia, mmm, qué hizo que surgiera el movimiento, la, la dictadura y, y, posteriormente, la situación actual. Mm, ¿Nos podría usted hacer...? ¿Alguna, no sé, una pequeña reflexión sobre la situación previa al movimiento Tupamaro, cómo estaba Uruguay en aquel momento? Claro, Uruguay estaba en una situación este, bastante de colonización, ¿no? Muy parecida a la, a la actual, donde tantas multinacionales han venido a, a sentar sus reales acá, ¿no? Este, y entonces el movimiento Tupamaro estaba arraigado con... Eh, la lucha por la independencia que hubo acá contra el Imperio Español en 1811. Por eso nos llamábamos Tupamaro, ¿no? Los lo soldados de José Artiga, que fue el jefe de, en aquella época de, de eh, vamos a decir, de lucha por la reforma agraria, de lucha contra ¿Entre? el Imperio Español uh -huh. en los años 1800, este, le llamaban Tupamaro, en una una forma derivada de de Tupac Amaru, que fue el, el, eh, un indígena que se levantó contra también contra el Imperio Español en el Perú, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, acá hay una situación también de, de opresión, de, de colonización, y nosotros nos levantamos con una idea de de, de tomar el poder para transitar hacia el socialismo, ¿no? Uh -huh. este, eran vientos, los vientos que corrían por toda América Latina a partir de de Cuba a partir del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, de Fidel mm. Castro. Nosotros nos afiliamos un poco a la corriente del Che Guevara, revolución, la revolución, críticos a la Unión Soviética en aquella época. Mm. Muy independiente, también independientes de lo que fuera una fue eh, la estrategia cubana. Nosotros seguimos un camino nuestro, propio, y tal vez la demostración más clara haya sido la opción por la lucha urbana cuando todas las recetas que venían del, del caribe nos decían que había que irnos al monte no este un poco es eso eh, yo creo que también hay una reflexión sobre eh, una reflexión crítica sobre esa historia nuestra de aquellos tiempo eh, yo la sintetizaría un poco futboleramente, ¿no? Ya los uruguayos, los catalanes, somos futboleros, ¿no? Este, Jorge... Nosotros los tupamaros vamos jugando un partido mano a mano con las Fuerzas Armadas. Eh, el público, el pueblo, el pueblo uruguayo, los asalariados, los jubilados, los estudiantes, estaban en, en la tribuna. Cuando nosotros hacíamos alguna jugada linda a lo Messi o a lo Ronaldinho nos aplaudían. Pero también este, nos criticaban la, la vamos a decir cuando nos equivocábamos. Sí. Eh, eh la Jorge es que nosotros no logramos que el pueblo que estaba en la tribuna lo bajara a la cancha a jugar el partido y por eso quedamos mano a mano con las fuerzas armadas que nos destrozaron. No se logró Jorge aquello del de... Jorge Eh, Tambero, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuando, cuando decías solo, eh, también mmm, un poco también que habías quedado solo, mmm, por lo que tengo entendido yo, por, por el hecho de que ciertos partidos que tenían una organización eh, con sus cuadros políticos y sus formadores y, y su y su gente en la calle decían que no se daban las condiciones objetivas y subjetivas para poder lograr lo que estaban haciendo y tratando de implementar ustedes Sí, eh, también es, es decir lo, nosotros nos hacemos autocrítica, lo cual no quiere decir que no hayamos conmovido el Uruguay ¿no? es decir eh, eh, un, un poco producto de nuestra lucha y de la situación que se había generado nace la, el Frente Amplio que eh, viene a ofrecerse como solución a la beligerancia, al estado de beligerancia que, hay, que había en el Uruguay y, eh, y para tratar de encaminar hacia la vía electoral lo que era un movimiento de masas que ya es, está, tenía un horizonte insurrecional en la cabeza, ¿no? Este, entonces, el papel de, de algunos partidos, y en particular de, de, del Partido Comunista del Frente Amplio, fue el tratar de encauzar esa rebeldía, esa rebelión de, de masas que existía hacia la vía electoral. Claro. Este, bueno, incluso se llegaron a hacer eh, aún algunas negociaciones con las Fuerzas Armadas en aquella época de apoyar el una serie de documentos que publicaba las fuerzas armadas en el golpe de estado este, mientras nosotros estábamos seguimos en la lucha no eso por parte de, del partido comunista concretamente sí, en esa en esa época el partido comunista este eh, bueno yo creo que en toda América latina el partido comunista jugó un papel medio eh, de amortiguador cuando los pueblos se alzaban ellos eran los amortiguadores para intentar la conciliación con con la, la clase dominante no es en algunos casos más paradigmáticos como el partido comunista argentino que fue aliado del, del dictador honganía o como el partido comunista de Bolivia con monje a la cabeza que este, que traicionaron al cheguevara no son los que le vendieron ¿no? a ellos de volver a tomar las armas para combatir al imperialismo y combatir a la oligarquía y tratar de encontrar un camino para transitar hacia una sociedad socialista, para ellos eso era este eh, imposible, ¿no? Ellos estaban afiliados a que el a que la situación se resolvía en la contienda entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, así le fue, ¿no? Sí, sí, sí. Así le fue. Eh, escucha una cosa sabes aquí hay mucha bueno yo veo que aquí cuando estabas hablando de, de la afiliación que tenía en, en sus ideales el, el MLN, veía la gente que, que bueno gente que es de aquí que le veía los ojitos que le brillaban cuando hablabas que era una afiliación con la idea del Che y, y bueno, y, y a... pero siempre tienen preguntas ellos y ellos se preguntan por ejemplo eh, si puedes hacer una referencia mm, pequeña sobre el, el, la primera acción Eh, del MLN, que creo que fue por ahí por el 66, ¿verdad? Sí, no, el MLN empezó a hacer acciones en el año 63, que ellos se refieren al homenaje al Che Guevara. No, no, más bien la acción ese, de Pando, creo que... quién Por eso mismo, en el año 69, a dos años del asesinato del Che en Yancabazú, el 8 de octubre de 1969, uh -huh el el MLN resolvió tomar la ciudad de Pando como un homenaje real a Ernesto Guevara, ¿no? Y también como demostración de que ya en, el, en ese momento podíamos tomar una ciudad bastante grande, ocupar sus centros eh, de control, los bancos, la comisaría, el cuartelillo de bomberos, el la, la central telefónica etcétera este y después retirarnos eso era eh, como un, de un dedo en el culo no de, de la toma de la ciudad de Pando a la toma de la ciudad de Montevideo lo que mediaba era un camino de crecimiento en organización e, este, hola Jorge y también en apoyo popular por supuesto ¿no? Jorge e, e, que fue, creo que el, el, el, el vuelvo a repetir elànón, ¿no? este, en esa toma de la ciudad de Pando este Este, la policía asesinó a tres compañeros a Jorge Salerno a Andrés Cultelli y a mi hermano Ricardo Zaval eh, o sea la, la operación se realizó eh, exitosamente pero en la retirada eh, chocaron con la fuerza de la policía militarizada y bueno ese fue el resultado ¿no? después de haber sido heridos esos tres compañeros fueron asesinados Jorge, sí. hola, buenas noches, eh, sí. estoy aquí haciendo el programa con, con los compañeros y, y, que, y yo tengo tengo un par de, de, de cosas que aclarar, de cosas que he oído, lindas eh, por ejemplo, el tipo de acciones que se hacían, eh, ¿qué tipo de acciones eran y y qué buscaban exactamente? porque bueno, nosotros tuvimos todo un periodo inicial de, de crecimiento en, en organización donde las acciones buscaban el despertar simpatía, ¿no? Pero además nosotros teníamos nuestras reglas de juego. Eh, nuestro líder histórico, Raúl Sendik, siempre decía que la la regla de oro de la violencia, del uso de la violencia, era hacer eh, cosas que siempre fueran eh, comprendidas por la gente, ¿no? Es decir, el... Eh, eh, cuestiones que estuvieran dentro de la ética y la moral que aceptaba la que aceptaba el pueblo uruguayo y por eso por ejemplo Raúl siempre se opuso al uso de la bomba porque acá eh, quedaba un poco desmerecido el, el uso de, de los explosivos este, y bueno eso dio lugar a polémica ¿no? o sea nosotros siempre pusimos el acento en que el ejercicio de la violencia revolucionaria tenía que tener como dirección la conciencia de, de un sector popular muy importante, ¿no? Es decir, tenía que convencer, era una forma de lucha ideológica y no una forma solo de desgaste y de hostigamiento al enemigo, ¿no? Y ahora están en... Dicen que hay gente que estuvo militando... ...junto con vosotros en el Frente Amplio ahora, ¿no? incluso bueno, sí, yo creo que los principales dirigentes nuestros... ...que siguen vivos, Leuterio Fernández Huidobro... Sí. ...José Mujica, Julio Marenales... ...están en el gobierno, ¿no? Son, están en el gobierno, incluso, en incluso, sí, sí. Están en el gobierno, son ministros... ...están al Huidobro en algunas ocasiones de oficia... ...como vicepresidente de la República... este ...y han pasado... De ser aquellos cuestionadores de la democracia burguesa, a estar insertados en ella, a ser la garantía de que del buen funcionamiento de esa de esa democracia y de lograr el consentimiento hacia todo el sistema de dominación por parte de la gente, ¿no? Cuando figuras tan importantes que tienen una autoridad moral que deviene de de su actuación histórica, este convocan a apoyar al Parlamento, convocan a apoyar a un Poder Ejecutivo, este y convocan a que la democracia burguesa es una democracia real, este la gente es del y se confunde, yeah. y eh, se confunde mucho. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos, y le hemos preguntado mucho a Cana en, en general, cuando en nuestras actividades políticas hemos preguntado, ¿Cuál es el rol de los que sobrevivimos al genocidio en América Latina? ¿no? Si nuestro rol es mantener encendida la llamita de la revolución social o nuestro rol es apagar esa llamita completamente como están haciendo estos compañeros. Hay una serie de, de, de gente que nos seguimos manteniendo independiente que estamos afuera del Frente Amplio y que estamos afuera del gobierno. Y que seguimos siendo crítico y apoyando toda la forma de lucha social que hoy es, en día. Eh, incipientemente existe en Uruguay, ¿no? Canario, eh, tendríamos que ir cerrando ahora, en este momento, la, la, cha bueno. la charla, por cuestiones económicas, más que nada. <risa> porque porque sí. si no... eh Sí, sí, sí, no, o sí, sea, claro, no, sí, bueno, no, o sea, es, que, es que esto es una radio eh, libre. Eh, libre y pobre a la vez. <risa> es pobre, los, li la libre los, li los libres son <risa> pobres. Vaya, y la libertad es pobre o sea, también. Lo que quería mandar es algunos so saludos a, a Carlito, a Colacho, a la negra Claudia y al Julio, sí y, y recordarles un, el verso de, de Silvio Rodríguez una parte de un verso del recibió Rodríguez que dice me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda y bueno compañeros <risa> seguimos eh, ir de eventos seguimos firmes y con la llamita encendida en las manos Jorge Eh... un abraço eh, un abraço per a ti también Jorge. Muchas, gracias, Jorge muchas gracias Jorge eh, puedo quedar con la línea interna contigo bueno sí, eh, guarda'ns la trucada Jordi i poses, ens poses la cançó si us plau posarem una altra cançó dels Olimareños ara mateix i seguirem parlant amb el Néstor i molt agraïts a Jorge Zabalza recordem que és un topamaro que va estar 11 anys de reent i posteriorment 4 anys més a la presó 64 anys i aquesta cançó per ell, pel Tambero i per tots els membres del MLN Tupamaro de totes partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo los orígenes... con lanza y sangre, entre la tierra afrontan los orientales salen de los poblados del monte salen en cada esquina esperan los orientales porque dejaron sus vidas sus amigos y sus bienes Porque es el más querido, La libertad que no tiene Porque es ajena la tierra Y la libertad ajena Y porque siempre los pueblos Saben romper las cadenas Eran diez, eran veinte, eran cincuenta, era el mil, era el mil, ya ni se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, anda como un agua que limpia, limpiando. porque dejaron su vida sus amigos y su bien porque les hemos caído la libertad que no quieren porque sacan a la tierra y la libertad ajena. siempre los pueblos saben romper las cadenas de todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo los orientales vienen de las corinas con lanzas abiertas orientales salen de los poblados del monte salen, en cada esquina esperan los orientales Ràdio Corneta, Veus de la Terra el 90.6 de l'FM Som dijous quasi les 11 del vespre si escoltes aquest programa dijous de 10 a 12, és que estàs sentint en directe si no és alguna de les repeticions que us oferim. I si ens estàs sentint en directe i vols parlar o fer alguna pregunta o comentar alguna cosa sobre el tema que estem tractant, les nostres línies són obertes pels nostres oients, el 93, 821, 65, 92. 93, 821, 65, 92. I he seguit parlant amb el Néstor, Guillem? Sí, estàvem parlant una miqueta, hem parlat del, de com estava el tema del Frente Amplio, hem tornat una miqueta enrere i hem parlat dels topamaros i, i el moviment de liberació nacional, però i també hem parlat una miqueta de, de quin era el context eh, històric i econòmic d'Uruguai perquè es createssin aquestes lluites. No? Anem a tornar un, una miqueta als anys 60. No? Què passa? cómo estaban en els anys 60 Uruguai i per què es esclatava, diguem, una, una revolta com aquesta. A ver, eh, en, en els anys 60 Uruguai, al igual que tota Amèrica, estava immerso en, un, en una en una en un, el cos per, per el tema de la, la revolució cubana. Doncs, eh, a tota Amèrica surgien petits foxs Eh, eh, incipiient focs de, de volem eh, canviar les coses. Eh, jo mm, eh, en alguns països eh, ha, m'havia tingut un, una miqueta més de força i en altres, bueno, ha tingut la sort que ha tingut, per exemple a Bolívia o en Argentina o, bueno, o, o, o, o també, també o, o a, a Perú, en Chile también, en todos los países eh, americanos, sudamericanos eh, se van de una se van de una movimientos eh armados, las FARC y ERC también en, en, en Colombia, eh a Brasil también hay movimientos armados en un recordar al noms del de de, de, de, de, de, de de las fuerzas que tenían ahí pero había. Argentina. Que en Argentina famosos, también, es montoneros. Montoneros. Sí, pero, RP, pero, montoneros. Sí, pero be, be, que siempre siempre se dona la, la, la, el tema el tema argentí es muy especial. Sí. Porque m, se, sería para, para todo un programa, porque sí. Argentina <risa> es uno de los causantes, Argentina, es uno de los causantes de que América Latina no avance. Porque Argentina nunca avanza políticamente. Siempre está inmerso en el mismo, están en el mismo sitio, o sea, salta del sartén al fuego del fuego al sartén. Siempre han gobernado los mismos, desde principios de siglo siempre gobiernan los mismos, no ha cambiado, siempre ha gobernado la derecha, más a la derecha o menos a la derecha, pero siempre la derecha. Aquí a veces se habla, así porque el pueblo argentino eh, enviado a los cereales, sí, claro, normal, en Argentina había un dictador y aquí había otro dictador y eran amigos, uh -huh. ¿eh? Eh, en Argentina, en, de, en la posguerra, estaba aquel dictador que recibía a, a los alemanes eh, causantes de, de robos y violaciones y genocidios y, y montones de cosas aberrantes, los recibían como si fueran héroes, con pasaportes... Eh, hechos en eh, no se sabe qué cosa en qué lugares santos sí, sí. Eh, a cambio de obras de arte y dineros y oro y joyas que habían sido robados durante la guerra y Argentina los recibía es muy fácil, por eso digo que Argentina es muy difícil eh, analizarlo en so es, es muy difícil eh, así como tiene los cuatro climas y, y es tan grande y tiene 45 millones de habitantes tiene una realidad política que se basa desde la derecha hacia la derecha Sí, el, el, el drama de argentina digamos porque estamos hablando de, de Montoneros y del rp el drama de argentina es es el movimiento nacional que es esta, que se forja ahí ¿no? si sí. ahora el peronismo ¿no? pero claro el peronismo el jp el, o sea el, el, justi el partido justicialista el, o sea el pj digo perdón eh, claro eh, mmm, en lo único que se parece en argentina argentina y uruguay en lo único que se ha desaparecido es en que cuando hubo dictadura en argentina en uruguay en chile en brasil hubo coordinación entre ellos pero después políticamente no es por más que somos países que estamos pegados nosotros no tenemos nada que ver políticamente con argentina bueno era, de hecho la coordinación a la que te refieres de los dictadores a coordinación norteamericana sí, hombre claro sí sí sí, sí en o sea, por... la operación cóndor era era liderada por por, por, por, por eh, la cia la silla era la que mandaba con la sí. de las Américas, que, exacto, la escuela todo. de San Américas en Panamá. Yo no podía evitar hablar de, de estado de sitio hoy. No. La película. Sí, de la película. Sí. ¿no? De la película de Costa Cabras, que es, Sí, sí, sí, sí, bastante bastante sí. tremenda y da una idea bastante bastante en... acabada de la cosa. Exacto, de cómo sí, fue la cosa. Sí, ¿no? sí. Además de cómo era el movimiento de, de Tupamaros, que era un movimiento muy muy basado sobre la información, ¿no? con, con redes centrados sobre redes de información. Sí, sí. sí. A ver, Eh, yo lo que te puedo decir a ver, no, no, hay, no hay que olvidarse yo tengo 45 años eh, cuando comienzan las acciones de, del MLN como MLN yo tenía 4 años ¿Mm? eh, pero como todo la historia así como me enseñaron la historia de, de la colonización yo aprendí, aprendí la historia de, de, de, del MLN ¿no? en cierto modo eh, eh, las primeras las primeras acciones fueron de, de información y contrainformación el MLN comienza a, a recibir información de gente que que no participaba de la guerrilla, pero sí que brindaba información interna de los bancos, no olvidemos que Uruguay, habíamos dicho que es una plaza financiera, donde involucraba, ciertas financieras involucraban a personas puntuales del gobierno. Puntuales. El caso de Bache, por ejemplo, el tal Bache, este, Torna Surti. Al Bache. Sí, el Bache. Eh, eh, en Uruguay es Valle Valle, Valle. Valle. Sí. Eh, mm, pero la pronunciación no cambia lo que es este señor ¿eh? no, no, no lo cambia eh, entonces claro, eh, la, eh, comienza la, la, el, el tema que me recuerdo ahora, la financiera Monti, donde él estaba muy involucrada y donde había, había, había estafas eh, gigantescas para la época y Y llegan a ver conversaciones con las Fuerzas Armadas entregándole la información. Esa información se entregó al Coronel Ramón Trabal. Coronel Ramón Trabal, que según las Fuerzas Armadas, eh, fue muerto por el MLN en París. Y según el MLN, nunca fue muerto por el MLN. ese Fue muerto por las mismas Fuerzas Armadas, según el MLN. Vale. Porque qué pasa? El coronel Ramón Trabal manejaba esta información. Y claro, cuando tuvo esa información y al ser y se le dio a esa persona porque los servicios de inteligencia del MLN que funcionaban decían que esta era una persona honesta. ¿No? Entonces, se le da esa información y esta persona empieza a investigar. Al, al comenzar a la investigación, empieza a molestar, empieza a dar urticaria en mucha gente, porque había mucha gente enganchada con el tema. Y lo trasladan como asesor militar en París. Y ahí lo matan, lo matan fuera del país. Pero, a ver, yo te tú me decías de inteligencia, bueno, uh -huh. esas cosas era la que hacía el MLN, uh -huh. informarse de, de, de, de aquel que estaba robando, que estaba mm, robándose desde una desde un boli hasta miles de, y millones de euros uh -huh. y todo lo informaban. Todo lo sacaban en los diarios, todo lo y, y había, diarios uh -huh. había diarios que le publicaban eso. Había diarios que le eh, publicaban eso. Había diarios que bueno, pero había también eh periódicos que evitaban hasta nombrarlos porque por orden por orden eh, del gobierno no se podía decir el nombre mln Tupamaros, le decían los innombrables que quedaba no sé quedaba aparecían un grupo musical cutre sí, pero o, o los aquellos sí, o o los aquellos sí, los sí, que fueron bueno un grupo eso es un grupo <risa> musical pero bueno lo que a lo que a lo que vamos es que el gobierno en sí quería negar lo que existía, negar que estaban que había gente que estaba muy implicada en, en, en todo lo que era la mafia financiera, pero también querían negar que había gente que estaba en contra y que realizaba acciones para eso. Tal eran las cosas que se llegaban a robar, o sea, cuando a veces se llegaba a hacer una acción de finanzas, que habíamos dicho que acción de finanzas equivalía a ir a sacarle el dinero a una financiera, robárselo directamente. Robar a un ladrón. robaron a un no lo podían denunciar. No lo denunciaban porque, porque ese dinero, dinero no existía. Era dinero negro. No existía ese dinero. Claro. Y luego lo repartían contadas también. Ese dinero se, no, ese dinero, claro, ese se hacía se contrabandeaban armas desde Brasil. Uh -huh. Brasil sabemos que es uno de los principales productores de armas de América Latina, ¿no? y del mundo. Y se contrabandeaban armas desde Brasil para para para tener Este, pertrechar, pertre, pertrechar las fuerzas que tenían ¿no? para acciones armadas y también se hacían, claro, se... hay una cosa que yo vivía en una zona donde había un colegio que tenía un terreno en la parte de atrás que fue donado por un testaferro a ese colegio, pero fue donado por el MLN según cuenta la historia no yo era muy pequeño cuando esto pero digo yo me acuerdo que bueno y ese colegio ese colegio me acuerdo que estaba lo llevaba un director que se llamaba martínez Matonte, que estuvo preso durante la dictadura también eh, y este martínez mate eh, la tierra es para el que se trabaja para que la trabaja ese era el lema de, de, del mln y él lo aplicaba en ese colegio en ese colegio existía un comedor Y todas las hortalizas salían de ese de ese de ese huerto no era un huerto era un terreno grande grande donde se plantaba donde venía el vecino y pasaba había un, es una zona semi rural y venía un vecino y pasaba el tractor venía la vecina y ayudaba a, a sacar las hojas y tal pero los niños plantaban los niños cuidaban las plantas los niños regaban y se autogestionaba todo lo que se hacía en ese colegio Ese fue el primer colegio que tuvo un centro de salud propio con su con su máquina de rayos X, con su con su médico que iba a atender en forma honoraria, con su dentista que iba en forma honoraria. Y el MLN estaba detrás de todo. No, el MLN, bueno, a ver, en un principio no, no, no, el MLN no no, no estaba no, no el MLN no participaba directamente de estas acciones el el, el, MLN, el mln te daba las armas eh, para que tú tú te tú tú formaras te formaras tú te autogestionaras. sí pero digo por el tema del terreno bueno sí sí bueno sí por, por eso te dio un arma Sabía que ese terreno si sí si estaba ahí iba a ser explotado de la forma que debía ser aún está ese terreno ese terreno pertenece al colegio todavía ese a ese colegio fue mi hija luego cuando fue mando uh -huh. Yo tuve el orgullo de que, que, que mi hija fuera a ese colegio. Eh, y y claro, eh, te daba herramientas para que tú... No te regalaba el peine. Mm. Te decía, mira, aquí están las tuercas, hazte una máquina. Mm. Y hazte la máquina de hacer el peine. ¿Pescado? Oh. Toma la caña. Eh, eh, no, no, no. O sea, la, la ideología, la, la forma de pensar... Eh, eh, ahora lo estaba diciendo Zabalsa, ¿no? Zabalsa lo decía que el planteamiento que hacían otros partidos, concretamente el Partido Comunista, era un planteamiento este-oeste o sea, Rusia contra Estados Unidos el planteamiento del MLN era norte-sur, zona rica contra zona pobre, si tú miras el mapa, toda la zona del sur es la proveedora y la zona del norte es la rica y la que se come todo entonces eh, eso era lo que se trataba de que la gente entendiera Eso era lo que daba a, se daba para poder tener debates políticos que aún se siguen dando, ¿no? Hay gente que sigue añorando ciertas épocas, digo, pero eh, se siguen dando eh, esas charlas eh, y esas discusiones políticas. Uruguay es muy discutidor políticamente, siempre lo ha sido, tiene una tradición democrática muy grande. Eh, y bueno, entonces, eh, ya te digo, eh, la ideología de, de, de, de, del, del movimiento de liberación nacional era marxista-leninista, pero como dijo Zabalsa, adaptada a la realidad que tenía Uruguay. Uruguay tenía una realidad, una idiosincrasia, y, y con esa ideología no se podía ir en contra de la idiosincrasia. Quizás les erraron el camino porque no lograron el apoyo, pero también tuvi, tuvo que ver lo que decía Zabalsa, que estaba hablando ahora, decía que no se habían logrado los apoyos necesarios debido a que fuerzas que son de izquierda le dieron la espalda. Y, y que y que pararon el movimiento porque un, un movimiento urbano un movimiento de guerrilla urbana un movimiento de, de armado que hace acciones armadas siempre tiene que tener el apoyo de la gente la gente tiene que estar por, por detrás empujando eh, haciendo una huelga que, que paralice esto o otra huelga o sea crear eh, a veces algunos dicen cuanto peor mejor bueno no no era tan así pero sí que mmm, sin mandar a la gente al frente Eh, utilizar utilizar el movimiento de la gente para poder lograr acciones que, que eh, desencadenaran en, en, en la toma del poder, ¿no? Pero, bueno, claro, mm. no se pudo. Crear un clima de insurrección generalizada, ¿no? Digamos, sí, de... sí, pero logrando logrando logrando que sea movimiento organizado. Mm -hmm. Bueno, don... Y entonces, un, momento, un un segundo, porque entonces luego llega... Estamos hablando de los años 60, de cómo empieza toda la, toda la sí. historia. Y cuándo, cómo y por qué salda la dictadura. Bueno, la dictadura eh, se le atribuyen hay dos hay dos hay dos razones. La primera es la que dicen, ¿no? Como siempre hay una cosa que se dice y otra que es la realidad. La dictadura dicen de eh, los los eh, los que la implementaron que fue para poder defender el país de de, de, de, la, de la insurrección armada pero se da la paradoja que la insurrección armada se dio hasta el año 71 que fueron derrotados militarmente y la, la dictadura fue en el 73 o sea que eso no se agarra no no o sé sea, solamente en su cabeza lo que sí en realidad mmm, se puede decir es que debido a que eh, los norteamericanos veían que en toda américa se estaban dando movimientos insurruccional de insurrección en muchos países implementaron con asesores eh, con asesores eh, de la CIA implementaron dictaduras en toda América por eso no es casualidad que en septiembre del 73 la dictadura es en Chile en junio del 73 es en Uruguay en, en unos un tiempito antes había sido en Argentina pero Argentina es una dictadura atrás de otra o sea que tuvo pero tuvo su dictadura eh, que comenzó tuvo de un periodo de los 70 sí, principios sí. 70 en brasil es en el año 64 eh, porque claro en Brasil se había dado antes el tema pero había más riqueza para explotar entonces <ríe> eh, eh, se había dado antes el movimiento armado en brasil el en Brasil, pero pero como había más riquezas por explotar le pegaron el zarpaso antes. Eh, bueno, en Paraguay la dictadura ya venía de antes, Stroessner estaba desde hacía muchísimo tiempo. Eh, y bueno y, la, y, la, y las y lo mismo se daba en, en Ecuador o en Perú, se dio la, las, las dictaduras se fueron se dieron en forma conjunta. Sí, sí. Esa, esa confluencia histórica de las dictaduras en América Latina es lo que explica perfectamente Costa Garroas en estado de sitio, ¿no? Sí. Porque cogen un, ¿no? Se, es, la historia se secuestran un, un norteamericano de la CIA que es el que se ha movido, exacto, sea, que está movido en todos los países asesorando a todos los dictadores. Dan Mitrione. Dan mitrione. Lo secuestran y lo juzgan y lo ejecutan. Uh -huh. Porque era culpable. 6 sí, años. Pero no, pero eh, bueno, lo que pasa es que sí, sí. uno cuando dice esto y dice, hombre, pero claro, hay que ubicarse mm. también, siempre la historia tienes que mirar a dos pasos hacia atrás. Claro. Y tomas dos pasos de distancia y dices, bueno, en aquel momento era lo que corría era lo que valía, era lo que valía en aquel momento. Mm. De la misma manera había un <risa> había un tal Pereira Reverber, esta es una acción graciosa, ¿no? Es gracioso lo que hicieron aquí. Eh, Pereira Reverber se llamaba el apellido era Pereira Rebelde este hombre, era el presidente de UTE, lo que vendría a ser, uh, como si llevaran preso, como si secuestraran a Pizarro ahora, el de Indesa. Mm -hmm. ¿Vale? Era de UTE, usinas y teléfonos del Estado, ¿no? Este hombre había militarizado a los empleados de UTE, que eran funcionarios públicos, los había militarizado, los hacía desfilar como si fueran militares. Esto estamos hablando en el año 68, ¿eh? mm -hmm. Estamos hablando en el año 68 cuando entre cometas había democracia hacía y los militarizó les rebajó el sueldo entonces el mln lo secuestra lo secuestran no una vez dos veces lo secuestra la primera vez lo secuestra las dos veces le hizo lo mismo lo secuestra y le dice bueno ahora usted eh, pasa lo juzgan y lo encuentran culpable de haber rebajado el sueldo y condenar a vivir con un sueldo de miseria a la gente que tenía como empleado en, en, en esa en ese ente público no Y lo condenan a vivir con el sueldo que les pagaba. Y lo tenían ahí encerrado y le daban el sueldo. Todo el principio de mes, esto es lo que tiene para cobrar. Ponle 800 euros. Con 800 euros él tenía que comprarse eh, lo que quería comer. Pollo, no ¿quieres vino? Sí, te lo vendemos. Te lo vamos vendiendo al precio de mercado. Sin rebajas. Le prestaban algún libro pero se los alquilaban también. ¿No? Claro, cuando se le terminaba, se terminó. Lo mismo que le pasaba a los empleados. Rebajó, creo que fueron 30 kilos la primera vez que lo llevaron preso. La primera vez que lo secuestraron en la cárcel de Pueblo. ¿No? Sí. Lo soltaron, lo dejaron engordar, y volvieron a secuestrar, lo volvieron a hacer lo mismo. Sí. Por eso digo que es una anécdota graciosa, pero que realmente lo hicieron. Esto realmente pasó. Claro, eso podía pasar en aquellos años que los niveles de información y no existía el GPS y no existía eh, o sea, los niveles de información eran diferentes, eran más el boca a boca eh, y todavía no existían los móviles y o sea, se podían hacer ciertas cosas. Ahora sería imposible, ahora es ahora es una anécdota sí, graciosa. Una anécdota histórica. Sí, sí, sí, sí, Muy bien. Ve, entonces pusaremos una canzoneta que Cita Rosa a José Artigas y... I seguirem parlant amb el Néstor, aquí, a Veus de la Terra, Ràdio Corneta. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja vida y que te estoy buscando junto a laja vida y yo quiero irte andando a la huella primero de echar tiras y sácate el sombrero cuando lo digas. Lararay lararay laraila y la, laraila la, la, la, y sácate el sombrero cuando lo digas. y pura, A la patria canta la sin amargura No hay más huella canejo que la de Artigas Y júgate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria vida vital Patria sola y muda Rompe tu silencio, vida y vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten bajuales, vamos mano con mano los orientales. Vamos mano con mano los orientales. ¿Y llavors arriba la dictadura? Sí, año 73. El año 73. Eh, sí. Eh, en el año 73, en junio del 73, dan el golpe de Estado y es una junta militar en un principio, es una junta militar que cívico-militar. claro Lo pasa es que en Uruguay... Uruguay, un país con una tradición democrática tan larga era era muy duro para Uruguay tener una dictadura militar, era muy duro eh, Uruguay el, el país que desde 1908 tenía instituida las 8 horas por por ley desde 1908 el voto de la mujer eso gracias al, al, a que en, por los años 1900 eh, hubo anarquistas que integraban el gobierno y eh, hubo gano sea, claro en aquella época estaba todo para hacer y, y había que hacer un gobierno se salía se salía del 1800 se pasaba un siglo nuevo eh, una de las primeras elecciones realmente legales que hubieron porque al principio era y, y bueno y se lograron todas estas leyes de orden social gracias a los anarquistas emigrados de aquí muchos de ellos de estas zonas eh, El primero fue el, el, el gremio de, de panaderos que era un gremio anarquista eh, que, que, que bueno que, que participó en todo este en, en todo este tema, tema social digamos entonces claro para uruguay era muy duro tener una dictadura militar así como sonaba así como en argentina o en brasil no sonaba tan duro en uruguay la dictadura era cívico militar Para que sonara más tierno, digamos. Para que fuera, una en vez de una dictadura, una dicta blanda, digamos. Uh -huh. Pero claro, era era lo que era. Aquí la gente desaparecía uh -huh. y se daba la paradoja que de repente tú estabas mirando la televisión y salía comunicado de las fuerzas conjuntas, no las fuerzas conjuntas eran las fuerzas armadas más las fuerzas eh, aeronava, aeronavales, eh, o sea, la eh, fuerza aérea y eh, fuerza las fuerzas navales también, esas eran las fuerzas conjuntas, comunicaba las fuerzas conjuntas número tanto, número 186, las siguientes personas se encuentran requeridas. Entonces decían, eh, fulano de tal, o sea, Carlos Rodríguez, eh, las siguientes personas se encuentran requeridas por la justicia militar, cuando en realidad hacía dos meses que la estaban torturando en una cárcel policial, Sabes lo que quiero decir. O sea, asiento ese ese paripeo para que la gente creyera que los estaban buscando cuando en realidad los tenían en cárceles clandestinas, torturándolos ya, a veces muertos ya, desaparecidos. Eh, en Uruguay el orden de la cantidad de gente desaparecida no ha sido mucha porque eh, claro, eh, Uruguay en ese sentido eh, por suerte, ¿no? Porque si no no hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con jorge zabalsa eh, hubieron desaparecido sí sí sí porque porque hubo gente que la hicieron desaparecer la mataron eh, pero, pero no fue como en argentina donde no no no no masivo. no porque ahí hay porque la población también es muy diferente es, es muy diferente es muy, es muy, hay muy menor hay es que no es que ahí no no pesaba tanto aquí sí empezaba a desaparecer en un pueblo tan eh, eh, eh, eh, tiene tiene corte de pueblo uruguay Tiene puerto corte de, de, de, de O sea, tú sales por 18 de julio porque es la avenida principal Y caminas un día, dos, tres Y empiezas a ver a la misma gente, siempre claro. no, sí, sí. Todo Uruguay cabe en Barcelona ¿no? sí, sí, sí, exactamente, todo Uruguay cabe en Barcelona sí, sí. Todo Uruguay, sí, sí. Todo Uruguay. Eh, Entonces, claro eh, Intentaron hacer las cosas de otra manera lo que hicieron ellos, que era lo que decíamos de Zabalsa hoy, que tanto Zabalsa como Marenales, como Julio Marenales, como eh, el Bebe Sendik, eh, como eh, como otros tantos, eran nueve en total, fueron rehenes de la dictadura. Y cuando se dice rehenes, era, los tenían ahí y cualquier movimiento de la izquierda que hubiera que se pareciera a una insurrección, los que iban a la guillotina eran ellos. Por eso, por eso se llaman rehenes. Por eso llaman RNs. Y por eso estuvieron, a ver, y siempre dice, "Sí, sí, pero bueno, a ver, ellos mataron." Sí, hubieron enfrentamientos armados y al salir de la dictadura la gente reclamaba eh justicia, ¿no? salíamos de la dictadura en los años 84, 85 ya estaba muriendo en el 82, ya empezó a morirse la dictadura, pero no empieza a morir porque la gente se moviliza tanto, sino porque porque ya la, al, al, al imperio no le servía tanto. Sí, sí. había igual movimientos había igual movimientos, claro <risa> había movimientos la gente se movía pero también al imperio ya no le servía más tenía que cambiar el sistema porque igual de todas maneras podía seguir sacando lo que necesitaba pero ya ese sistema no le servía tenía que darle un respiro a la gente ¿no? Uh -huh. Y claro, eh, se exigía eh, justicia, pero que eh, también los de ultra derecha, o la gente más la, la más fascista que, que, que, que hay en todas partes del mundo, decían, sí, pero estos eran asesinos, sí, pero estos estuvieron 13 años adentro, y multiplícalo por 3, o sea que estuvieron 39, y algunos más, algunos tuvieron 45 años presos, si tú lo multiplicas por las condiciones que tenían ellos, no ellos pagaron su, su, lo que habían hecho. Ahora, los asesinatos los, las, las, las violaciones de, de, de, de compañeras Que hubieron durante la dictadura Las desapariciones Hay gente que no se sabe si está asesinado o qué O sea, desaparecieron directamente Son ciento y pico de personas que nunca más se supo de ellas ¿Mm? Los secuestros de niños ¿Eh? También eh, Esas cosas Nadie las ha pagado Ahora Ahora ahora se están empezando a pagar. Porque claro, en los años todos los gobiernos de transición y bueno, y la prueba es aquí en el Estado español lo que pasó con Suárez, siempre ponen un plan dengue, uno que puede tirar para un lado y para el otro. Uh -huh. y, y el fue en Uruguay durante la transición, eh, Sanguinetti. Sanginetti. Uh -huh. un hombre muy elocuente, muy muy bien formado, con muchísima cultura, pero parte del sistema parte del sistema burgués, o sea, él no era otra cosa que parte del sistema, un engranaje más del sistema burgués. Y alimentado por el sistema burgués, educado por el sistema burgués. O sea que y él respondía a los intereses de la burguesía porque él era un burgués. Y de los militares supongo que también Claro, no no no. no, no. A ver, los militares en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo siempre son el brazo, a ver, siempre se habla, "Oh, Eh, no sé, no, no, no me viene a la mente O sí me viene a la mente Otras fuerzas políticas aquí en eh, eh, Son el brazo armado de, de tal fuerza El brazo político de tal fuerza armada Pero tampoco la gente se pone del otro lado Y dice, ¿y los militares qué son? El brazo armado De la burguesía Siempre lo ha sido En todos los países del mundo ha sido eso El brazo armado, el brazo armado De la burguesía son los militares son eh, ellos para defender sus intereses tienen que tener una fuerza armada en américa latina los militares están educados para la represión interna no para defender al país porque a ver para qué queremos nosotros militares un país de 3 millones de habitantes para no ser invadidos por argentina digo sí, pero es que nosotros argentina no está comprobado o por estadísticas está comprobado que nosotros argentina podríamos aguantarle media hora sí de verdad pero es que argentina le podría aguantar 15 minutos a brasil. Y Brasil le podrá aguantar dos horas a Estados Unidos. ¿Sabes lo que te quiero decir, Juan? Sí. O sea que nuestros nuestros nuestros ejércitos, alimentados por nuestros bolsillos, alimentados por nuestro sudor y por nuestra sangre, porque eh, la vida de nuestra gente es para alimentar cuatro zánganos que están ahí, en, sentados en un cuartel, tomando mate. ¿Vale? Claro porque son nosotros alimentamos gente para que nos reprende para, para represión para que nos repriman solamente para que nos repriman. y entonces hay un hay una época digamos hay un, un una transición que queda en manos de la derecha y de la extrema derecha igual que aquí. allí sí. ¿no? sí sí, sí, sí. Eh, una, a una acotación a eso en el año 82 se hace un paripeo con el tema de, de, de las elecciones internas bueno, ah, sí, eh, el sí y el no si va a haber una reforma porque claro, la, la dictadura se quiso perpetuar pegando el último coletazo no entonces quiso hacer una una me acuerdo expresamente esto porque yo cumplía en aquel momento cumplía mis 18 añitos y podía votar y estaba desesperado por hacerlo no y, y claro, entonces eh, eh, hizo un referéndum en el cual eh, que también lo hicieron en Chile casualmente que en Chile ganó, Pinochet lo ganó, en Uruguay no, Uruguay perdió pero por destrozo. Y en el año 84, los partidos tradicionales, llámese de derecha, o sea, uno es de derecha y el otro es un poco más de derecha, no se sabe cuál es uno. Sí, como el PSOE y el PP. Más o menos, sí, o, sí, sí, sí, sí, no, en ese plan, en ese plan, sí, en, ese sí. plan eh, en ese plan. Eh, eh, hicieron elecciones internas en el año 84, elecciones internas, pero claro, en, eh, en las elecciones internas en el año 84, que ya se estaba, o sea, toda la efervescencia que se salía de la dictadura y tal, bla bla bla, pero claro, habían dos partidos. El Frente Amplio, que era la fuerza de izquierda, la fuerza que que que, que aglomera la izquierda. El Frente Amplio es un es un conglomerado de, de fuerzas de izquierda con un con un con un programa único eh, de consenso. O sea eh, cada partido político que integra esa fuerza política tiene su programa de gobierno pero qué pasa en base a esos programas de gobierno se, se hace uno que es el que se debe cumplir por esa fuerza política ¿No? esa fuerza política no estaba el frente amplio no estaba porque era una, una condición sine qua que ponía la dictadura la izquierda no puede estar representada por primera vez se votaba a partidos políticos sin obligación, en mi país es obligación votar, ¿no? Es discutible, yo pienso que está bien, hay gente que dice que no, pero... Eh, sí, es un largo debate de explicar sí, sí, por sí. en América Latina se, se, se hizo obligatorio el voto. No, en algunos no. lugares sí, en sí, otros no, no. En, en mi, país, no. Sí, en mi sí. país sí, en sí, otros no. bueno Pero era para asegurar... Otro día, sí. bueno, otro, otro día, sí. día hablamos sí, de eso, sí, sí. pues es largo. Sí, pero sí. lo que quiero decir que no era obligación votar, la gente fue a votar. Hubieron... No quiero equivocarme, no quiero equivocarme. O sea, habilitados para votar habían 1.200.000 personas aproximadamente de 2, de 3 millones, 1.200.000 personas para votar habilitadas. Y hubieron eh 600.000 votos. De los 600.000 votos, no, perdón. Hubieron 400.000 votos. De los 400.000 votos, 90.000 en blanco. El voto en blanco fue promovido era el espacio de izquierda claro eh, o sea eh, yo me, me acuerdo de haber ido a tener, me, me llevaron eh, en eso sí que participamos porque ya tenía ya te digo ya en esa altura yo ya tenía mi, cerca de 20 años 20 años tenía yo fue en noviembre del 84 eh, hacíamos volanteadas bota en blanco en nuestro espacio pintadas, claro, claro, claro. ¿sí? y bueno, y nos pillaron en una de esas, nos pillaron y me llevaron preso. Bueno, a mí y a otros más. ¿no? Por escribir que en blanco. Por pedir el botón blanco, <risa> pero claro, el botón blanco era el espacio de izquierda, sí, sí, y ellos sí, lo sabían, eso sí, lo sabían si no, bien. Lo claro, si claro, sabían claro. muy bien. este Claro, a ver, los que podían hacer propaganda en el Partido Nacional el Partido Colorado, el resto había que matarlo, porque ya en las elecciones del año 71, cuando nace el Frente Amplio, había sacado más del 18%. Más del 18%. Y eso les hizo le, les hizo temblar ciertas partes del cuerpo. Le, le entró el yuyo, ¿eh? porque, eh, claro, a ver, que la izquierda, la izquierda maligna y, y que va a traer los tanques a las puertas de las casas, se va a comer a los niños y va a separar, le va a quitar las propiedades a la gente, que era lo que se decía, ¿eh? la, era la propaganda de la derecha. Eh, tenía el 18%. Y el que ganó en las elecciones en, en una en, un, en una elección que, que eran fraudulentas fueron fraudulentas en el año 71 según según el partido mayor de, de derecha que perdió vale o sea eh, y bueno pero que también que se encontraron es cierto que se encontraron urnas en, en la costa que se ve que las tiraron en el mar oh, y, y el, mar, el mar las trajo Sí, no no no no gracioso no pero eso sucedió Este eh, perdieron, o sea, uno sacó el 40%, 40,4% y el otro sacó 40,1%. O sea, fue un porcentaje muy pequeñito por el cual se aseguraron el poder, porque qué pasa? Había un partido que sí era más afín al, al militarismo que el otro. El Partido Nacional, que se llama el Partido Nacional, no era tan afín al militarismo como lo era el Partido Colorado. El Partido Colorado sí que lo era ciclo sí, era. Entonces, bueno, eh, en el año 84 sucede esto. Ya eh, el, el Frente Amplio queda, el espacio de izquierda queda marcado con 90.000 votos, 90 y pico mil votos, que era un espacio bastante importante, digo un lugar donde se salía de una dictadura, donde la gente todavía iba caminando con pies de plomo, claro. que no sabía bien lo que, que, que, que, que, que era. A ver, es una generación que se come en una dictadura. Con 11 años, 11 años hace mucho mal, ¿eh? muchísimo mal. Cuanto más 40, ya lo sé, vaya, no, no, no, no me lo digas. 40 se comen tres generaciones, directamente. ¿no? Y, y después tendrás que tener seis generaciones para solucionar el tema. Entonces, explícanos un poco, explícanos un poco qué, qué es el Frente Amplio, a ver. El Frente Amplio es eso, es un conglomerado, un conglomerado de, de, de o sea, un un conjunto de fuerzas políticas que van desde el Partido Socialista, un Partido Comunista, Eh, fuerzas de izquierda que no se sabe bien qué son, o sea, son de izquierda, pero eh, nada entre dos aguas. Y esos peces que nada entre dos aguas, siempre digo, pueden caer para un agua o para la otra. O sea, no tienen una decisión clara de lo que... de lo que, de lo que Y bueno, y el MLN. El MLN en el año 71 iba como movimientos 26 de marzo. Ya en el año... Eh en el año 85 cuando se presentan a las elecciones, porque en el año 85 se presentan a las elecciones igualmente, uh -huh. a partir a, a pesar de que no dejaron estar en la en las elecciones internas ese ese que hicieron de elecciones internas, pero justamente lo hicieron para poder anular la posición del Frente Amplio. Eh, se presentan a las elecciones, pero ya se presenta como 26 de marzo, pero hay excisión entre el MLN auténtico Uh -huh. y el 26 de marzo eh, porque claro eh, hubo mucha gente eh, mucha gente del 26 de marzo eh, el, el MLN siempre ha actuado como la policía política del Frente Amplio, ¿por qué? porque era inamovible, siempre ha sido inamovible los históricos como Zabalsa, que lo, bueno lo acaba de decir él está en desacuerdo en este momento con Julio Marenares, con Heruterio Fernando Gerudobro, que son históricos dentro del, del movimiento, son fundadores, ¿eh? O, o o mujica josé mujica uh -huh. que es ministro de ganadería y cultura uh -huh. está en desacuerdo porque eh, más allá de que están participando en el gobierno están par participando en el gobierno pero se han plegado a los, a los designios internacionales y a los designios de, de la economía mundial y Y no han llevado adelante el programa como lo debían llevar si sí, pregunt hemos hecho un salto aquí porque no. el frente amplio el frente amigo gana las elecciones no no no pero yo, todavía no llegamos ni cerca, sí, eso, sí. ni cerca. estoy hablando de eh, meter me un poquito hacia adelante para poder volver para tomar para, para volver hacia atrás porque claro el, el, el mln siempre actuó como la policía política estaban en una mesa discutiendo y cuando alguno de los compañeros Planteaban, sí, dentro del Frente Amplio, planteaban cosas que no estaban dentro del programa y decían, no, no, pero eso no está en el programa. Y eso eso tocaba mucho las narices, ¿eh? porque claro, eh, eh, la política es negociación, sí, sí, pero ¿hasta qué punto negocias tú? ¿Hasta qué punto limas tú tus propuestas para plegarte a las propuestas del otro? ¿Cuánto lima las propuestas del las propuestas del otro? entonces había problemas con, el, con los con ciertos sectores dentro del frente amplio que, que limaban de, querían limar demasiado siempre entonces el, el, el mln hasta el año 85 que en un acto todavía estaba vivo raúl sandí en un acto que se hizo en un, en un, en un campo de fútbol en, en una zona se llama parque rodó este y eh, habla de un Frente Amplio mmm, grande y da la pauta de que el MLN quiere entrar al, al Frente Amplio. Y hay sectores dentro del Frente Amplio que no quieren que entre. Sectores aburguesados y burgueses dentro del Frente Amplio que no quieren que el MLN entre. Directamente no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque siempre digo que dentro de la izquierda hay gente que está en la izquierda porque no tiene lugar a la derecha ¿no? sí, en todas partes pasa aquí tenemos ejemplos también eh, hay gente que se dice que es de izquierda pero está hablan contra la de, de, de, de, de cosas que tendrían que ser caras a la izquierda como la, el tema de la cultura por ejemplo la cultura para un para un para una persona de izquierda debe ser lo primero el respeto por la cultura de los demás no y yo he escuchado gente que se dice izquierda aquí hablar mal de una cultura, concretamente la cultura catalana así, así, abrir la boca y si le pegan una para que hable y seis para que se calle porque sigue hablando hasta que hasta que no puede más també aquí tenim un partit que es diu socialista y obrer no, no, no, i no, l'únic si... que és espanyol a ver, a ver, a... i ni socialista ni obrer no, no, a ver, clar, si no, jo no si jo estic parlant del, del José Bono estoy estic de d'això mm -hmm. De, de él. él él se pone a hablar de, en contra de cataluña se despacha o el, o el rodríguez ibarra se despacha en contra de cataluña con todas las ganas uh -huh. bueno pero bueno y se dicen de izquierda pero en, en uruguay pasaba lo mismo en uruguay eh, hubo un, un, un había un, una cosa muy graciosa que pasó con un señor que se llamaba batalla no batalla de apellido eh, casualmente valle no ¿No? no, Valle es alcalde no, no. Valle alcalde es alcalde. alcalde Bueno, este era batalla Entonces hizo como si fuera un ¿Cómo es que le dicen aquí? Eso que juegas con los dados y tiras así Con con ¿Qué Un, parchís, un ¿no? parchís Salió por una punta Salió de la derecha Se fue a la izquierda, volvió, volvió de otra vuelta Y terminó en la derecha de vuelta Porque empezó en la derecha En el año 71, como cuando comienza Políticamente comienza en los años 70, en el Partido Colorado. Durante la dictadura se aísla del Partido Colorado, porque el Partido Colorado participa del gobierno cívico-militar, se aísla. Cuando comienza, la, la, se retorna a la democracia, es de izquierda. ¿No? Un hombre con muchísimo carisma, siempre el hombre bueno, que, bueno, tú lo, tú lo mirabas no mataba una mosca. El problema era lo que pensaba porque esa gente es peligrosa por lo que piensa y el poder que tiene para poder hacer cosas. Saca muchísimos votos, ¿no? que ni, los, ni él los esperaba, y fueron cada paletos en representación que ni veas, ¿no? por parte de él. Y, y claro, pero con el tiempo, cuando entra el MLN al, al Frente Amplio, él se empieza con problemas y termina votando junto con el partido colorado o sea se fue el partido colorado es el partido de derechas de ultraderecha que hay uno de los que hay dentro de en el, en el espectro político uruguayo uno está el otro es el partido nacional que es el partido blanco son divisas o sea es largo explicar es, es, eh, también viene de, de, desde el 1800 eso no y, y eso pasa Eh, pasa en, en, en Uruguay eh, que, que, claro, la izquierda, en eh, muchas partes de la izquierda, inclusive el Partido Comunista, el Partido Comunista que eh, a la salida de la dictadura tuvo muchísima, una andanada de votos muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Pero claro, llega el año 89 y una cosa que nosotros, desde la otra izquierda, le veníamos diciendo desde siempre, mira que la, el tema no es este oeste el tema es norte-sur, lo de Rusia va a reventar, lo de Rusia va a petar y vamos a pagarlo todo a la izquierda y la culpa no se la va a poder llevar nadie, la vamos a pagar todos. Cuando petó lo que petó, la cortina de, de hierro, como quieran decirle al, al tema de Rusia, el Partido Comunista no tenía palabras, no no hubo perestroika. <risa> o sea, hubo perestroika en el Partido Comunista, eran todos reformistas después, porque esa era la, esa era la, el, problema, el gran problema del Partido Comunista en Uruguay. Y de los partidos comunistas pro rusos iban como ovejas. Yo siempre los comparaba con lo, lo, lo, con una cosa que aquí está empezando a ponerse de moda que son los evangelistas, siempre van con la Biblia bajo el brazo. Ellos iban con el capital, el libro del Capital de Karl Marx abajo del brazo y caminando por la vida. Y cualquier cosa que se saliera de ese librito ya no existía. ¿No? Claro, y, y hubo problemas hubo problemas dentro de la izquierda, esos problemas que yo digo, de, de aceptación, de, pero claro, a la larga, la coherencia es lo que prima. El MLN, con su coherencia, llegó a ser, eh, formó el movimiento de participación popular, el, el MPP, suena feo, ¿no? MPP, <risa> pero era el movimiento de participación popular. Eh, movimiento por lo de Movimiento de Liberación Nacional, pero de participación porque realmente yo tuve oportunidad de estar dentro de ese movimiento y realmente había canales para llegar a los yo, bueno, ya ven que yo tengo una cierta amistad con con Sabalsa y no es por nada, es porque yo siendo un militante de base, como era yo un militante barrial, tenía la posibilidad de llegar a los más a los a los, a los, a los di, altos dirigentes de la forma que fuera para decirle algo que estaba bien o para decirle algo que estaba mal. Y no había problema, te escuchaban y hablaban contigo y trataban se trataba de solucionar los temas y se trataba de discutir todos los temas. Era de realmente participación. Pero claro, eh, como todas las, eh, los, mmm, todos los, eh, los movimientos estos o todos los partidos políticos, hay gente que, que, que quiere mantener la línea y otros que siguen limando las propuestas. Eh, no sé si es un tema de supervivencia que nos vamos acostumbrando a que nos vayan esquilmando cosas y sacando cosas pero bueno el tema es que llegó un momento que también nos, nos separamos del frente amplio más allá de que el frente amplio es, un, es una es un espacio de izquierda pero no es lo suficientemente la izquierda de lo que necesitaría uruguay en este momento a ¿Sí? nuestro entender ¿no? a mí entendería el de mucho ¿no? hay mucha gente que toma todavía... decisiones antes o después de que el frente amplio ganara las elecciones antes antes cuando ya se veía que ganaba o oh, no no a en eso ha sido que ese o sea el, el, es el que, que ha pesado este movimiento ha sido coherente siempre ¿eh? Eh, eh, se, se, o sea, cuando, cuando yo me vengo para aquí para uruguay cuando, que me vengo de uruguay para aquí para cataluña ya se había ganado en el año 89 las elecciones mmm, que vendría a ser como la generalitat o sea de, de la capital de montevideo o en sea, se, eh, la capital del uruguay que era montevideo ya se habían ganado por un porcentaje bastante amplio ¿no? eh, frente a los partidos tradicionales que habían gobernado durante 150 años Montevideo ¿m? habían ganado en el año 89, habían ganado en el año 93, o sea que se le habían repetido tres veces las elecciones y se le habían ganado cada vez con un porcentaje mayor, las últimas veces, por creo que fue un 60% o el resto el resto de los votos se lo repartían entre los dos partidos, ¿por qué? porque había, una había habido una coherencia hasta ese momento entre lo que se decía y lo que se hacía Con menos dinero se había logrado eh, hacer mucho más cosas y bueno, que la gente tiene que ver las cosas. Cuando estás en una en, en la Generalitat, a ver, vamos a poner ejemplo como si fuera aquí la Generalitat, el dinero no tiene que estar en, la, en el banco, tiene que estar en la calle. La gente tiene que verlo y disfrutar de eso. Eh, obras sociales, eh, médicos, eh, eh, guarderías, eh, todo eso tiene que estar en la calle, no tiene que estar en promesa para, y con el dinero guardado como para, para esperar a las elecciones. No, eso se trabaja a partir del día que se gana las elecciones y empieza a... Bueno, y eso fue lo que hizo el Frente Amplio durante los años de gobierno que tuvo. Claro, eh, ya se veía venir el tema de que el Frente Amplio ganaba las elecciones. Se veía venir. Eso era como que... que o sea, me... Pero se veía... Es que era tan, tan grande el desgaste que tenían los partidos tradicionales, ya nadie les creía. le Decían buen día y la gente salía afuera a ver si era cierto. Si era de día, ahora de noche. Porque, claro, no, no les creían ya. Eh, y, y el Frente Amplio gana las elecciones ahora en, la, en las últimas. No ha, no ha, no ha terminado el, el periodo todavía. Yo ya estaba aquí cuando ganan las elecciones. Y, claro, eh, de este periodo... Mmm, Pos electoral yo por gente que tengo allí que está viviendo ahí hay, hay opiniones de todo tipo yo tengo a mi hermano que, que, que está allí en, en uruguay todavía y él me dice que bueno que a nivel macroeconómico lo que se ha logrado es que, que la, los empresarios comiencen a tener más confianza en el gobierno pero claro, eso para el que es de izquierda realmente es preocupante porque claro, tú ves, el empresario tiene confianza, claro el empresario tiene confianza porque puede ganar mucho dinero vaya pero eh, la gente cuando va a ver ese dinero entonces claro, por cálculos que hace mi hermano, mi hermano se dedica a la administración de empresa y, y mi cuñada es, es economista en el banco república de, oriental del uruguay o sea en el banco bandera ¿no? Eh, eh, por los cálculos que hacen ellos y que se hacen en general de aquí a 20 años más o menos siguiendo con una política como la que llevan ordenada ¿por qué? ¿qué pasa? Mm, no se le ha hincado el diente como se le tiene que hincar a las financieras y el Frente Amplio ha limado tanto o sea, mm, por ejemplo eh... Una de las propuestas que había en el programa de gobierno era la nacionalización de la banca. Es impensable hoy hablar de nacionalización de la banca. ¿Qué banca vas a nacionalizar? La Suiza. Sí, <risa> ninguna. Eh, la otra cosa que no se ha tocado para nada es el tema de la tierra. Aquello de la tierra para el que lo trabaja quedó en agua de borrajas para que rime. Aún está pendiente, ¿no? Sí, está pendiente. Está pendiente. Eh, claro entonces todas esas cosas que se fueron limando fue, hicieron que ciertos sectores que eran de izquierda y que mantenían esos principios se apartaran del Frente Amplio eh, no por el tema de la nacionalización porque si tú te pones a pensar en, en un mundo no globalizado solamente culturalmente sino que económicamente también nacionalizar un nacionalizar una banca o nacionalizar mmm, no sé como Nacional. ha sucedido en otros países, eh, el, el gas o el petróleo, o el petróleo. El petróleo. Sí, el petróleo. Sí. si tú no tienes un entorno, si tú no tienes un entorno, o, na o nacionalizar, como le pasó, por ejemplo, hace muchos años atrás a Bolivia, que nacionalizó las, las minas de níquel? ¿eh? Hace claro. muchísimos años atrás. Hubo un movimiento ahí de, de un gobierno de izquierdas que nacionalizó las minas de níquel, que es muy rica en níquel, eh, Bolivia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estados Unidos ya había robado tanto níquel de, de de Bolivia y de otros lugares que tenía un depósito tan o más grande de lo que tenían ellos para sacar ahí. ¿Qué hizo? Lo sacó al mercado. Bajó el precio al suelo, al, lo tiró a la tierra el, el precio y no valía la pena explotarlo. O sea que la neutralización quedó en nada. La mataron de esa manera. ¿Y qué es lo que puede lograr? Por eso, eh, al tener los capitales Eh, estar manejado solamente por un sector de la, un sector del mundo está manejado eh, digan lo que digan aquí los que mandan económicamente en el mundo son siempre los mismos eh, no vale de nada si tú para quien nacionalizas que nacionalizas papeles el dinero no existe eso es una mentira que nos dan a nosotros para que nosotros vayamos como tontos mira cuánto tengo eh, no existe el papel no existe la moneda es una eso es una mentira lo que existe son las deudas tú vas debiéndole a todo el mundo Y, y, y cada papel que tú entregas es una parte de tu vida que se te va, porque aunque no lo creas, se te va un pedazo de tu vida que, que has dejado trabajando 8, 10, 12 horas en, en algún lado. Y... Y te, y, te, y te vas hipotecando, quieras o no, te vas hipotecando. Vas viendo de esto, eres feliz porque te compras esto, porque te compras lo otro, y, y siempre vas comprándole al que te vende. Y el que te vende siempre es el mismo, porque si vas a la cadena alimenticia, el que lo produce siempre es el mismo. Y explotado siempre son los mismos. o sea que Total que en Uruguay es igual que aquí al final, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que debido a, debido a, a, a, a cosas que, a cosas que se dieron en, en América Latina en América Latina durante, durante 500 años, eh, nosotros en Uruguay tanto en Uruguay cuando digo Uruguay, digo Argentina, digo Bolivia, digo todos los países de América Latina y todos los países del, del Centroamérica, Eh, tuvimos en vez de gobernantes administradores de riquezas para, para países que necesitaban esas riquezas claro. entonces claro eh, eh, la situación es diferente aquí un pobre brilla brilla un poco más en Uruguay a, hay pobres en, en Uruguay en América Latina entera te podrán contar lo que quieras pero hay pobres que solamente para comer algo salado se comen los mocos porque no tienen otra cosa y, y esa es la realidad que se vive y para que haya un país rico tiene que haber países pobres y para que haya un rico tiene que haber pobres que alimenten ese rico el rico se alimenta de carne humana Muy bien pues... Bé, doncs eh, estem arribant al final del programa, de fet ja ja no tenim temps perquè l'última cançó que volíem posar no sabem si cabrà sencera és una cançó de Los Olimareños ha estat un plaer tenir -te aquí Néstor bueno, moltes gràcies i no Uh, i no Com sé, sí. no, et tornarem a portar algun dia uh, o poder farem un monogràfic per parlar del tema aquest perquè sí. se'ns han quedat moltes coses sí. a la butxaca sí. un plaer també poder parlar amb Zabalza gran. el Canario, no? Ja, yeah, el canario. sí, sí Un gran home Sí, sí, sí. No, gran, gran en tot sentit, eh? íntegro mm -hmm. eh, molt, molt íntegro també serveix aquest programa d'homenatge a tota gent que va lluitar amb els topamaros i bé, de tota gent que ha lluitat per la llibertat d'Uruguai i la llibertat de eh, a veure, no hi no, hay, no hay, en realitat la de la línia que divide un país és eh, algo també que el polític utilitza per poder dominar mejor divide y reinarás. Sí, sí. Eh, la misma miseria que se vivía al otro lado del río Uruguay, se vivía en mi país, y, y al norte de mi país, que es Brasil, mm. es lo mismo. Es el mismo hambre. Eh? Muy bien. Pues eh, gracias por venir y, y, y espero que nos veamos otra vez. no Muchas eh, gracias a usted por, por recibirme a casa. Antes de poner la última vale. canción, recomendaros un libro de Samuel Blixen, que es diu "cèndic les vides d'un tupamaro, que és de virus editorial, que explica bastant bé tota la història, parla d'un de, de dels líders ideòlegs de, de l'MLN. I bé, fins aquí el programa, veus de la terra, de Radio Corneta, salut, i una cançó dels Olimareños per despedir el programa. Salut per tots. Cantor, cuando cante fuerte antes tenés que pensar Si el ideal que predicas lo podrás asimilar Hay muchos que gritan fuerte, pocos piensan al cantar Hay que cantar a conciencia con fundamento y razón Que en toda jauría de casa nos falta el Cusco Rabón Ladra y ladra más no muerde presentada la ocasión Hay cantores que protestan con un fervor sin igual Falta saber si lo sienten o lo cantan nada más Mucho más dice el ejemplo y hay que saberlo aplicar A veces me quedo horas escuchando algún cantor De esos que vibran cantando porque sienten el dolor Que causa el canto sincero salido del corazón Trozo del alma con notas unidas por la emoción Siento pena por aquel que canta por un reflejo. Es como el sauce de sorón que se mira en el espejo del río que corre lento viendo al sauce como llora. Serán sus notas sonoras muy lindas, pero sin alma. Muy poco vivirá el sauce si lo alejaran del agua. Pa' mí el cantor debe ser la mezcla de hombre y la idea. La maleta se la deas si y de un lau no hay que poner, y es una ciencia aprender, a equilibrar bien la carga porque la vida es amarga, llevando de un laulo ajeno nunca veré peor veneno que el que por su boca salga. Cuando se largue a cantar, hágalo con fundamento, grite si es que está sufriendo, no cante por alardear, he visto cucos ladrar y atropellar contra el viento, el canto sin sentimiento no sirve de atropellada, la verdad queda trancada y se ve que está mintiendo. habrá visto bichera en los animales ese es el peor de los males y pa' curarlo no es listo el gusano no es de instinto tiene misión destructora ataca en lugar y hora que nadie se lo imagina cuántas cosas se terminan si él entra en la pensadora bien ha visto al caracú siempre metido en el hueso Usted tendrá que ser eso, razón de pueblo que espera Al que le duele la muela no se arrancará el colmillo La llego a cela el potrillo y este crece retobao Nunca cantando amargao se ha defendido un principio por más que pasen los años no olvide cómo empezó de aquel que lo aconsejó que le supo dar la mano de ese que es amigo hermano cuando flojo se sintió y acorralado lo vio él se llegó hasta su rancho y le abrió un camino ancho por el cual usted escapó si nota que su cantar sirve de ayuda al caído no se lo niegue mi amigo y póngasele a la par Y sentirá palpitar en lo profundo de su pecho La alegría de haber hecho algo que nunca se cobra Pal canto orzada de sobra dejando alguien satisfecho Amigos tendrá montones por intereses creados Échelo siempre a un costado buscando buenas razones Igual que a los chicharrones escurra muy bien la grasa y si un pedazo se pasa sáquelo en la espumadera, la amistad es cosa sincera si de aceptarla se trata y si de amigo se trata no se fije el color de en el color en la piel no está el calor que en la amistad se desata El hombre no se destaca por su dinero o presencia Más vale limpia conciencia que un traje recién comprado Más vale viejo y gastado se adentro a la decencidad visto al cuervo recién nacido, blanco pichón que en su nido indefenso se mostró, pero luego que creció negro plumaje lo cubre y hasta lo más alto sube con arrogancia mezquina, infeliz de la gallina que el asesino descubre. No soporte ni se aguante si escucha cantar soncera, Ataque a la madriguera, no espere ponerse guante No se ponga muy galante, más bien sea sentador No se haga notar mejor, porque alardear no es honesto Más ponga de manifiesto quién es que tiene razón Que el cantor que atesora el ideal de igualdad y lucha por la libertad en cualquier lugar y hora sentirá que el flojo implora ocultando su opinión y escondido en el montón comentará por debajo qué pena que sea uruguayo y pida revolución Rebelde soy, sí señor, consciente en mi rebeldía y estoy esperando el día que se transforme.